Hola, un saludo especial, te habla Jairo, y en este podcast quiero compartir contigo pues varias cositas. Lo primero es el ganador del de la licencia básica, que fue, se sortea entre las personas que participaron con sus comentarios en una nota que publiqué en el blog que se denominó Descubre el Error. Eh, digo el ganador porque todavía no lo no lo he seleccionado, lo voy a hacer en este mismo momento, cuando estoy grabando este, este episodio. Y también quiero compartir algunas eh, reflexiones y novedades en, en este espacio de astrología, es así de simple. Bueno, lo primero, el error. El... En días pasados, en febrero 25, publiqué una nota donde hacía alusión a un mensaje que viene en el boletín explicando la poca presencia... En contenido en, en astrología es así de simple. Realmente llevo unos buenos meses desarrollando la nueva herramienta AstroPerfiles, ya diríamos está lista. Falta realmente algo muy pequeño, muy poquito, pero el, el, el eje y el corazón básico de la herramienta ya, ya está disponible y funcionando. Y normalmente, cuando yo asumo procesos de, de desarrollo de software, de proyectos, de, que tiene que ver mucho con la, con la implementación de código y programación, eh, Siempre tiendo a aislarme un poco de, de aquellos procesos que realizo porque eh, requiere, ¿no? Requiere como bastante concentración, estar muy enfocado en lo que se está haciendo y es algo que me gusta mucho. Y normalmente hay una pasión y, y una obsesión por desarrollar esos procesos. Entonces siempre toma una buena parte del, del tiempo productivo eh, dedicarse a, a esta actividad. Entonces yo envío un mensajito que te lo voy a leer ahorita. que dice textualmente al, al boletín, y lo envié a propósito con un error, porque quería ver qué qué pasaba. Y dice, uno de los problemas cuando estoy desarrollando programas de computadora, una de mis grandes pasiones, es que asumo un aislamiento voluntario. Esto podría verse astrológicamente como sucesos de casa 12, regente de mi ascendente es ocupante de 12, y el planeta regente de 12 es ocupante de casa 10. Pues ahí hay un error eh, conceptual, estoy diciendo que... El regente mi ascendente es ocupante de 12, lo cual no es cierto. El regente mi ascendente, mi ascendente es Sagitario. Uno de los regentes es Júpiter y es ocupante de casa 11. El otro es ocupante de casa 4, que es el, el nodo. Aunque aparezca físicamente en casa 3, pero por manejo de aspectos del sistema que manejamos, eh, de conjunción de aspectos a aparece ocupante de casa 4. Entonces, ese es el, el error. De que, que está explícito que mi regente no es ocupante de doce sino es ocupante de once uno de los errores de todos modos hay, hay que hacer una lectura interesante porque yo yo lo como como publiqué esta nota era diciendo que que yo buscaba aislamiento cuando hacía procesos creativos eso no es tan cierto eh, si se ve ya con el esquema real o el, o el, o, la, o la lectura real más bien. y yo más bien yo diría mis procesos creativos pues están regidos por, por casa 5, por Marte que es regente de casa 5, casa 5 en Aries y Marte pues tiene una serie de connotaciones interesantes, unos aspectos a desarrollar y otros aspectos también bien, bien interesantes por ejemplo el que más llama la atención sería con eh, con Plutón que Plutón sí es regente de 12 es una oposición eclíptica pero asensionalmente se convierte en un sextil entonces diríamos que tentativamente viendo solo ese aspecto aunque pues hay que hacer la lectura un poco más integral sí tendería un poco a, a aislarme aunque es muy, no es tan, tan notorio, no es tan evidente, porque realmente no, o sea el, el aislamiento más que todo está desinvolucrado en los procesos creativos, sí, un gran alto grado de concentración y de, y de enfoque en lo que se está desarrollando. Bueno, entonces este ejercicio pues, eh, lo, lo quise compartir en la página, eh, hubo 13 personas que eh, compartieron sus comentarios en el plazo que di, que fue hasta el, hasta el 28 de marzo en horas de la madrugada, hasta el, sí, hasta el 28 primero de marzo, hubo otras personas que compartieron sus comentarios, eh, pero ya habíamos cerrado la, la votación, porque ya de todos modos se había compartido el, el, los comentarios de todas las personas. Eh, varios comentarios pues muy muy orientados hacia lo que acabo de contestar otros pues dieron otra otra lectura pero independientemente de, de si es correcta o no pues todas las personas que participaron pues van a, a, a involucrarse en el sorteo de la licencia básica que le voy a hacer ya entonces esto es muy fácil he, he digitado por aparte los nombres de las personas se crea una función que extrae aleatoriamente un nombre Y es lo que voy a hacer en este momento. Y la persona que me extrajo en este momento es Ana Bravo. Ana Bravo es eh, una de las personas, no recuerdo si la conozco o no. Pero bueno Ana, has sido tú la ganadora de, de, de la licencia básica. Independientemente de que tu lectura o no del, del error haya sido... correcta. Bueno, entonces, eh, Ana, espero que me escribas, de todos modos estaré pendiente, tengo tu correo electrónico para enviarte las instrucciones de cómo hacerte la licencia básica. Bueno, ¿qué sigue en astrología? Es así de simple, pero realmente este año estamos un poco quietos en cuanto a creación y divulgación de nuevo contenido, especialmente lo que son cursos, eh, básicamente una razón... Fundamental es que pues ya hemos cubierto la mayoría del, del concepto básico de Astrología con los cursos de Cecilia y Diego. Y actualmente pues estamos desarrollando un espacio que es la Astrología Esotérica. Los días sábados con Diego llevamos en la mitad, un poco más de la mitad, de un curso de 15 sesiones, llevamos 8, vamos para la novena. Y con Cecilia en próxima semana reiniciaremos los talleres de corrección de hora. Aquí quiero hacer varias aclaraciones. Eh, no por, por ahora este semestre... no está contemplado creación de nuevos cursos, me han escrito varias personas preguntándome cuándo vamos a, a programar nuevos cursos, de hecho pues no se van a programar porque ya están disponibles, o sea los cursos están ya grabados, los que hemos desarrollado en los últimos dos años están ya disponibles y los pueden se pueden acceder cuando quiera, que es una gran ventaja de tener los cursos almacenados en medio virtual. El taller de corrección de hora como tal no es un curso, es un taller que, sea, que hacemos sesiones, se van a hacer sesiones semanales, y es un repaso eh, aplicado de todo lo que hemos visto en los cursos. Entonces, la sugerencia es que las personas que quieran participar pues tengan unos conocimientos, diríamos, amplios en, en cuanto a astrología y especialmente el sistema GR, que es el que, que nosotros aplicamos. Enfocado hacia eso, pues también con el, el, la precisión muy... muy especial de, del enfoque de Cecilia, que es muy muy interesante también, sobre todo en la parte de astromedicina. medicina. Entonces, eh, son talleres, ¿no? no tenemos una duración establecida, más o menos lo que tenemos contemplado es que a la fecha llevamos cuatro, que ha sido una sensibilización de la necesidad de corrección de hora, y unas y unas técnicas también importantes a tener en cuenta, y ya lo que viene son, son ejercicios prácticos, entonces eso nos puede durar unas cuatro semanas, como diez, como doce, no sé, eso es, es un ejercicio que, que, que viene mucho con la práctica. que es que, que recibo varias preguntas respecto a eso de la duración. Entonces lo que uno hace es adquirir la sesión, adquiere la sesión y decide participar en, en las siguientes. ¿no? Entonces se puede comprar una sesión, 8 o, o 16, también se pueden comprar. Ese es como, como el manejo que vamos a hacer. En cuanto a lo otro, pues seguimos divulgando contenido a través del blog de boletines. Eh, creación de nuevos cursos por ahora no está contemplado. Actualmente pues estoy involucrado en un proyecto... un poco eh, ambicioso, aparte de la actualización del software y el desarrollo del software, es un proyecto que está basado en astrología, pero no está dirigido a personas que quieran estudiar astrología, entonces es algo novedoso, eh, eventualmente de pronto lo compartiré contigo en, en este espacio, pues para que veas un ejemplo de, aplica de aplicaciones concretas y prácticas de la astrología. Entonces, eh, estamos en eso, realmente estoy, la mayor parte de mi tiempo estoy en detrás de cámaras, en, en la parte de desarrollo y, y dirección y, y gerencia de, de, de los proyectos de software. Entonces, por eso es que estamos no tan presentes en tiempo real, pero todas las opciones virtuales están disponibles. Entonces eso te quería compartir hoy un pequeño eh, podcast. Ah, otra cosita, también cerramos la la, la votación del, de lo de los ascendentes. Este se, se cerró porque porque pues eventualmente la sesión de mañana que es Ascendente Leo con astrología esotérica podría haber personas interesadas en participar. Hubo 27 votos, de esos 27, 5, que fueron la mayoría correspondieron a Ascendente Sagitario. Entonces, la sesión de Ascendente Sagitario, que será más o menos en unas 7 semanas, si mal no calculo, siete o seis semanas, eh, va a ser una sesión abierta, cualquier persona puede participar de De, de esa sesión y ese era el ejercicio democrático que hicimos de que el, la, el ascendente que tuviera mayor número de votaciones era una sesión que vamos a dejar abierta me llama la atención Sagitario después compartiré mi, mi apreciación sobre eso pero era algo que, que creo que veía venir y ya lo explicaré posteriormente en otro podcast, entonces gracias, hasta una próxima oportunidad un, un abrazo